Hablando de eso, tenemos ya en comunicación a nuestro columnista agrotóxicos y reflexión social a esta altura. Estamos ampliando la columna ya. Fabián Tomási, querido, eh, aquí en el estudio de la retaguardia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá estoy como decía Jerónimo con el ombligo colgado del cielo, ¿no? ¿Eh? Aquí estamos esperando ansioso la posibilidad de poder conectarme con ustedes. Fíjense la casualidad que mi hermana, a la que yo llamo Maricela Artín, mi amiga, mi hermana, eh, empezó a hablar de, de agroquímico toda esta temática, tuvo el mismo problema con respecto a la comunicación. ¿Viste? Eh, pero hay que ser, eh, quiero aclarar que hay que ser más certero en el tema de que si se fumiga o no, no. Directamente hay que ir contra la fumigación, hay que ir contra esto eh, porque no hay posibilidad de salvarse si seguimos de la manera que venimos venimos desarrollando nuestra fábrica de cáncer en este país como hacía el informe del otro día, ¿no? Decididamente, decididamente. Ha tenido un fin de semana muy agitado, amigo. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Decía que ha tenido un fin de semana muy agitado. Gracias a Dios, sí. Se mencionó de dónde la casa. <risa> Me tomaron todo el vino Porque yo se me dio por decirle que el agua era el agua posiblemente esté contaminada Y le dio el pie justo usted Y vino, me dice, pero es medio dulzón le Digo, lo que pasa es que el vino fiado Es el, fiado todavía, claro Y solo dijo, ah, lo tomó Claro Mi buen amigo, la verdad que fue algo Para mí, emocionalmente, muy, muy eh, Desestabilizante por el hecho de que Cumplió un sueño Yo sufro de pop dentro de todas las otras cosas. Y nunca había tenido la oportunidad a mi, mi yerno, que yo le digo a Nuero. Sí, ¿eh? Él está estudiando música y me enseñó a cantar con el estómago y el corazón, más que con los pulmones, porque casi pulmones no tengo. claro Y por eso que se dio eso tan lindo de que de que pudimos hacerlo y que vos, eh, como siempre, traicionando mi emoción, lo pusiste al principio. <risa> lo que pasa que, mire... Yo le voy a contar una cosa, don Fabián. Eh, yo sabía que el duende ya estaba en camino para su casa. Son estas cosas que te soplan al oído, ¿viste? Eh, no es usted solo quien tiene hermanas por ahí. No, bueno, y... ¿qué pasó? A mí me llamó mucho la atención porque eh, un momento antes de entrar, eh, viene mi hija y me echan perfume. Y yo digo, Epa. ¿qué está pasando acá? Ajá. Es raro cuando echan perfume porque seguro que viene visita. Viendo la cámara de seguridad, digo, mi hija se está parada en medio de la calle. ¿sí? Haciendo señas con el teléfono Yo dije, se pudrió todo ¿Qué pasó acá? A mamá me, fun, me puso el poncho salteño Me quedé sentado y apareció el y, a, la... y arrancó la cosa Sí Muy Hablando de, de todo esto, para no irnos por las ramas Yo digo, el, el cuestionar de que Un medio que antes no hablaba Ahora hablarlo La verdad que ofende la, de nuestra sí. Real sinceridad de defender la vida o como otros preguntar mi voz cobrás por las notas. Sí, sí. Como a defender, porque no no comprenden. Nos subestiman en todo aspecto, por lo menos a mí. Hablo de todo porque conozco a muchos. Creen que defender la vida o defender esta nenita que se envenenó con con, con una mandarina. mandarina que se había caído fuera de un campo y estaba con con una sustancia muy tóxica. Eh, y acordate de que no es por ser negativo, pero Eh, no tenemos el apoyo de la medicina ni tampoco de la justicia como para hacer que estas causas puedan llegar a buen término. Ojalá ojalá que siente presidente de la Escuela 44 acá cerquita de Basavir Baso, por el solo hecho de que el señor dueño del campo eh, eh, iba de diputado para el, para la victoria de la provincia y a raíz de todo este eh, problema que tuvo, se tuvo que Eh, esconder como como está como edil en la municipalidad solamente para, para recubrirse de cualquier causa que le venga a caer. Pero fíjate si se serán ridículos que hablan de que están amparados por una receta agronómica eh, que yo siempre digo que no se respeta porque el ingeniero agrónomo no está en ningún momento al lado de las comunicaciones. También se hablaban de la distancia, yo te escuché recién hablar de la distancia de 200 de Sí, sí. Dice un ingeniero que es el que presentó el trabajo para el, el juicio del barrio de Madres... de Tizangó, de, el barrio Tizangó en Córdoba, sí. que una vez que la sustancia se tira al aire es imposible controlarla. Entonces, cuando a mí me pregunta la definición del ingeniero agrónomo, yo digo, ese ese muchacho que invirtió mucha plata de sus padres para adquirir el el buen eh, don de la magia de hacer que cuando las sustancias se tiran al aire, él cuando ve que llega al tejido del campo, le grita quieto, la sustancia se queda asustada, hasta esperar que, que él se vaya. Así de ridículo es todo este esta maraña de mentiras que nos intentan decir. Claro, están seguros, porque de todas maneras... Eh, las máquinas están en reglas, dicen, y estar en regla es eh, ir una vez a la provincia, a inscribir la máquina, le dan una célula que va pegada al costado de, de la máquina y después pagan todos los meses como un impuesto. Si eso es seguridad, por favor, eh, estamos hablando de venenos no fitosanitarios, como se dicen yo ya lo expliqué, lo vivo explicando y lo voy a seguir explicando, Porque hasta el momento no entendamos eso, eh, nadie va a comprender que Argentina está yendo por más rumbo y que no va a quedar nadie. Yo no exagero con lo que digo. Yo no exagero, yo veo eh, por, por la sensibilidad que esto me trajo la muerte y te puedo decir por qué murió claro. una determinada persona. Te hablo de mi pueblo, te hablo de, de cualquier lado eh, eh, del país, o de cualquier lado que se practica esta mafia de progreso que nos quieren tratar de meter, y después aparecen un montón de, de actores sociales que intentan evitar esto, metiéndolo como que, encasillándolo como que esto fuera todo política, ¿no es así? los primeros culpables que esto ocurra son los partidos de cualquier país ...de cualquier línea, de cualquier idea de este país. Todos viven a costillas de los venenos. Remarco esto, Néstor, y yo lo he hecho miles de veces... ...por el hecho que parece que... Eh, ...me han aparecido mucha gente diciendo... ...oh, ya sos famoso, saliste en la televisión. <risa> eh, mirá vos, hace 10 años que vengo... ...batallando y... Poniendo el cuerpo, Fabián. Pero, poniendo se el cuerpo. Entonces... Hablando acá con mi familia me dicen, va a tener que redireccionar y empezar a decir todo lo que ya has dicho, aunque a vos te parezca eh, obvio, eh, porque parece que todos los días la gente se renueva, ¿no? Sí. Es como sí. ir a misa, eh, sí. todos los días no son los mismos crecientes. Es que funcionamos un poco, lamentablemente, las sociedades, digo, en general, a fuerza de repetición, ¿no? Por eso la publicidad la tiene bastante clara en ese sentido. Tan clarito ah. lo de Nisman. Claro, pueden como gatillarte, pueden gatillarte con una mentira, repetir, tirar, tirar, tirar, tirar y y terminás creyendo que la pastillita que te está vendiendo el laboratorio es buena, porque claro, son los mismos. Es así como que funciona. Los venenos, los mismos laboratorios son los que te venden, como decía, él, son los que te venden después los remedios para curarte del cáncer. Claro. Cuando claro. vas a hacer compra Monsanto es una es tremendo, eso, y sin embargo, nadie se alerta por eso. Seguimos tomando Bayer porque es bueno, dicen. <risa> claro, el el claro, único claro, Bayer que, que es bueno se eso... llama Osvaldo, mirá lo que te digo. Todo lo demás eh, ya Por sabemos mismo, que es. Por eso mismo, ampliar un poco en el, en el tema de que eh, nos salen ahora con la causa de Nisman como si alguien en este país, alguien en este país no sabía de que Nisman fue suicidado. Sí. ¿Eh? Como si alguien dudaba de que a Nisman lo mataron Eh, sin, eh, sin ser tan tan directo porque eh, lo mataron como como lo hicieron desaparecer eh, se lo toman como trofeo y compiten y vos los crees preocupado eh, y simplemente son pujas políticas pero eh, no nos pueden eh, eh, tratar de, de, de ignorantes lo que piensa la mayoría generalmente, la verdad, justamente lo que ellos no manejan. Fabi, te, te vamos a estar llamando obviamente el martes entrante otra vez. Eh, de todos modos, yo soy de los que creen que está que estuvo muy bueno eh, que aunque antes no se ocupaban estos canales en los que se hicieron estos informes en el fin de semana, eh, que ahora se ocupen. Eso es producto de la lucha. Nadie sale a hablar porque tienen verdadero interés. Salen a hablar porque el tema los desborda, y los desborda porque hay gente como vos, que no se cansa de boquear y boquear y boquear, una verdad que no todos están dispuestos a escuchar, porque es muy difícil escuchar que nos están envenenando la mesa cuando no podés comprar otra cosa, ¿entendés? Entonces, eh, hay un montón de gente que está jugando el juego del distraído, pero como vos siempre decís, hasta que el veneno nos venga a buscar. Esto funciona así, lamentablemente. entonces no. Sí. Dejame que termine con la idea de sí. del artículo que subí después de leer el oportunismo político que puse No nos subestimen, cuando uno está al oscuro, eh, en la oscuridad total, con mucho miedo y frío y alguien al lado tuyo prende un fósforo, lo primero que uno eh. hace es acercarse a esa persona y agradecerle de que ayudó a combatir ese miedo claro. y esa oscuridad. Y tal vez después le pregunte si piensa como yo. Decididamente. Decididamente. Así es, sencillo claro, es lo que quiero marcar de que acá el que venga sean buenos o malos en el término de... Será bien recibido. Serán bien recibidos porque mi palabra está abierta para aquel que la quiera escuchar. Así es, Fabi, gracias. Eh, estamos en comunicación con vos, ya sabés, toda la bueno, semana, pero el martes bueno. entrando <risa> vamos decir, a estar ahí. <risa> Decí la verdad, que es a todos que tenés de gritar, Eh, eh, en contra de Guanchó porque la verdad que está haciendo poco está haciendo poco está haciendo poco todavía Por pero ya... se los dio y contento, mirá, mirá que sos ¿eh? tenés ganas de meter, me vas a arruinar el martes nomás, claro, pero está diciendo de... no mientas, está diciendo al que... le ofrecían un vino y a mí me picás así el clima está diciendo y es que va y te matás en la cancha qué bárbaro querido amigo, un, un abrazo grande un abrazo grande, grande Saludos a todos por ahí. Fabián Tomás y columnista de estos trazos y rostros acompañándonos cada martes.